Estamos en las 10 y 45, en la mañana de las 106, y en esta jornada vamos a charlar con una personalidad argentina nacida en Córdoba, que va a estar muy prontito en la ciudad de Saladillo, una de las mayores exponentes de lo que es la danza argentina. Estamos hablando de línea Ceñi. Lidia, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Encantada Muchísimas gracias por atendernos y, y acceder este ratito y un placer tenerla en el aire de la 106 Bueno, para mí en realidad le tengo que agradecer el hecho de poder llegar a toda la gente que los escucha porque nosotros vamos a estar el domingo a las 18 horas en Saladillo, en el Teatro Marconi, y sería para mí hermoso que los lugares que son aledaños a Saladillo y que están escuchando esta audición pudieran acercarse a ver un programa de ballet donde están las primeras figuras del Teatro Colón, Ajá. y que eso no es común, ¿verdad?, que algún claro. grupo de primeras figuras del Teatro Colón, en este caso dirigido por mí, estemos trabajando este, este fin de semana en Saladillo. Uh -huh. Chileno. Buenísimo, van a estar en el Teatro Marconi En el Teatro Marconi, exacto el, el Teatro Marconi que es un lugar ideal para este tipo de actividades Ideal Exactamente Lidia, Exactamente. Un, un extensísimo, yo no sé si llamarlo currículum Porque ya a esta altura es como un libro La, la cantidad ajá, de ajá. actividades que ha hecho en su vida Así es, verdaderamente tuve la, el privilegio Yo salí de Córdoba, pero vine a Buenos Aires para poder este, organizarme y poder hacer carrera internacional. Y bueno, fui primera bailarina del Teatro Colón, uh -huh. directora también del Ballet estable del Teatro Colón. También estuve en, durante 10 años como maestra y directora del Ballet de Julio Boca, acompañándolo por todo el mundo. Y, y, y actualmente estoy trabajando en forma privada y me encanta esto de poder llevar el ballet al interior. Uh -huh. También estuvo llevando el ballet al exterior en algún momento, ¿no? Sí, cuando estuve en el ballet del Colón como directora, llevé a la compañía a los sanatos árabes, a Oman, los llevé a Cuba, a Miami, a... bueno, por todo, por todo el exterior. La verdad que traté de que el Teatro Colón y el ballet en la Argentina estuviera representados siempre por la gente del ballet. ¿Cómo estaba Venezuela cuando estuvo con La Vuelta al Mundo? Distinta como está ahora, ¿no? nada que ver, nada que ver la verdad que era un gran país y, y con una vida cultural increíble increíble. Uh -huh. así que mm, fantástico bueno, no, mejor este no recordar tanto porque es muy triste lo que está pasando Este, yo en este momento estoy feliz de estar con ustedes, escuchando lo a usted que nos da la posibilidad de poder contar lo que vamos a hacer en Saladillo y invitar a todo aquel que pueda acercarse porque es una gran Es un gran espectáculo y un gran esfuerzo. Y una gran oportunidad para los saladillenses y la gente de la zona a ver el espectáculo. Así es, así es, es así. así es, así es, así es. Un espectáculo de nivel internacional, ¿verdad? Sí, porque nosotros lo que estamos representando en la función lo hemos llevado en mayor cantidad de gente a eh, con mayores cantidad de bailarines. No lo hemos llevado, como le decía, al, al exterior, Lo que pasa es que el tamaño del escenario de Saladillo no da para tener tanta claro, gente arriba, ¿no? Claro, Pero estamos muy contentos de poder hacerlo. Claro. Lidia, eh, para los para los más peques y los papás que nos están escuchando, eh, ¿cómo surge, de, en su caso, y seguramente después de haber charlado con tanta gente, tantos jóvenes, tantos adolescentes y tantos niños que le deben haber contado, Y aparte, la experiencia suya, ¿cómo nace esta pasión por el baile? Bueno, de distintas formas, supongo. A todo el mundo le ocurre que o porque los padres les gustaba, porque los padres fueron bailarines, o porque en el caso mío fue por una enfermedad. <risa> en realidad fue porque yo tuve, cuando era, tenía dos años, fiebre reumática y no podía caminar. Y a los cinco, mis padres, el doctor le dijo que tratara de tener una, una especie de actividad con, continuada y todo, y mis padres decidieron mandarme a baile, gracias a Dios y de ahí seguí, claro. y de ahí no paré nunca más, ahí así está. que le digo vino, no, la vocación vino después a ah, la vocación vino después claro Sí, a los cinco años yo todavía no sabía lo que quería y empecé claro. a trabajar, a trabajar y ya después no lo dejé nunca más, y cuando ya tuve determinada edad para decidir, le dije a mis padres que me quería ir a Buenos Aires y me fui y seguí claro. mi carrera acá, claro así que ya le digo Lidia, un adelantito de lo que veremos el domingo ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, la primera parte está con los tradicionales padres de D que a todo el mundo le encanta, ya sean padres neoclásicos o padres netamente clásicos como la esmeralda, el padre Clave, etc. Y la segunda parte es toda una serie de tangos de piazola, utilizados, por supuesto utilizados, que nosotros lo hemos llevado por todo el mundo para representar de alguna manera a nuestro país. Qué guay, Bueno, esto va a ser que... este domingo a las 6 de la tarde en el Cine Teatro Marconi. Las entradas ya están en venta, así que no lo vamos a perder bajo ningún punto de vista y allí nos encontraremos, Lidia. Bueno, nos vemos entonces el domingo. Gracias, ¿eh? A usted, gracias por la amabilidad de habernos atendido. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estábamos con Lidia Señi, la número uno de la danza en el Teatro Colón. Nivel internacional ha llevado la danza argentina a través de toda Latinoamérica y nosotros vamos a tenerla el domingo en el Cine Teatro Marconi, que es lindo, 6 de la tarde. Imperdible, ¿eh? acordate, en el Cine Teatro Marconi va a estar la número uno de la danza junto con eh, una de las escuelas locales también de danza, creo que es ISA, la. la... La escuela local que va a estar allí, va a estar allí con 15 de sus alumnos. si mal no recuerdo. Ya volvemos con más.